Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella va a despertar cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y se recuerdan el cuerpo y el alma Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mi paso. por ella no me desmorono ante los fracasos, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella tengo un ilusión en el fondo del alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno. ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las puñaladas, también las caricias Por celos, la furia callada, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella mis desolaciones y mis alegrías, suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria y todo lo que no se puede decir y con palabras. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir y querer sigue viva la estrella que guía mi paso, por ella no me desmoró, no te los fracaso, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella tengo